Por supuesto, también esta temporada, Ecosend del pasado y por supuesto con Laura Falco, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, nos contaste hace unas semanas, cuando estábamos acabando la temporada, que os lleváis a Praga. ¿Qué ha pasado en Praga? Pues la verdad es que nos ha pasado de todo. Es un sitio mágico, eso ya éramos conscientes. Pero bueno, cuando vas a estos sitios con gente que le interesa estos temas y estás atento a las cosas y también pues quizás eh, entras en los lugares con otro tipo de rollo diferente, ¿no? pues también propicias. Supongo que pasen cosas y, y nos han pasado cosas. Sin bueno, más eh, lejos, digo, digo Praga, pero es que es todo el país, ¿eh? ¿A dónde ha visto bueno, la República Checa, efectivamente. Claro. O sea, desde Praga, Praga ha sido un, po un poco el punto de partida, pero desde ahí hemos hecho diferentes excursiones a diferentes lugares de República Checa y, bueno, por ejemplo, empezaremos con lo que nos pasó en Castillo de Úsca, un castillo cuya historia me recuerda mucho a la de Escorial, porque de hecho nace por una necesidad parecida por cerrar lo que denominaríamos una puerta al infierno, no es un castillo que lo construyen porque los lugareños dicen que hay una grieta desde la cual Acechan los fests los fests son como una especie de demonios de diablos que según ellos afloraban del suelo y pues bueno eh, secuestaban a gente eh, impartían maldiciones la zona no y el castillo se construye pues eso para protegerse de los fests y te contaré que quizás de todos los lugares en los que hemos estado es uno de los lugares donde peor lo he pasado quizás porque no estaba prevenida ni esperaba lo que me encontré allí y qué te encontraste. Bueno, pues te contaré que entramos y a mí de entrada no me llamó mucho la atención porque es verdad que estéticamente, sobre todo lo que es el patio central, eh, pues bueno, no es como el castillo, por ejemplo, de Nosferatum que, que también fuimos y quizás es más eh, de leyenda y tiene esos muros más antiguos, medievales. Este parece como más moderno ¿no? y me llamó menos la atención. Pero de pronto, eh, Lorenzo, sin previo aviso, nos invitó a que bajáramos a uno de los sótanos Y ahí fue donde realmente yo no me esperaba lo que me encontré y es que tan solo entrar empecé a pasarme como me pasa a mí en lugares donde hay cosas muy fuertes y negativas y es que me empecé a marear, empecé casi a perder la conciencia, a sentirme muy mal. Esa sensación que me ocurrido ya otras veces de presión en la cabeza como si algo intenta entrar, ¿no? Me tuve que salir, de hecho, rápidamente del lugar y, y un poco pues coger aire y hacer lo que hago siempre cuando me ocurren estas cosas en estos lugares, ¿no? Que es eh, estar unos segundos... Eh, ...aprendiendo o probando de cerrar un poco todo lo que es la captación de energías externas... ...porque si no, no puedo estar en estos sitios, me pongo malísima... Entonces, pues bueno, eh, la gente, claro, los que me vieron eh, se preocuparon, <risa> algunos quizás que me conocen menos, pues no eran conscientes de que me ocurren estas cosas, y bueno, tras unos segundos pude volver a entrar, y ya controlando un poco pues las, las emociones, las sensaciones que emanaba esa sala. Es Pero que sí, parece, que es sala... perdona, Laura, que estos fenómenos influyen un poquito en las cuestiones fisiológicas, eh, que, que, que revuelven un poquito el cuerpo eh, y la mente, ¿no? Bueno, a mí particularmente es lo que me ocurre, o sea, yo suelo empezar como con una especie de presión en la zona de la cabeza, en el lóbulo frontal y en los laterales, una presión, como te digo, que la sensación es como si algo intentara penetrar, entrar, intentar entrar, ¿no? De ahí paso pues eh, como dices a, a una sensación de revoltijo, como si todo el cuerpo eh rechazara algo que no ves, algo que no es patente, pero que está ahí, y es como si enfermara, o sea, mi sensación realmente es de perder casi la conciencia, de sentir que me fallan las piernas, que me Y que, y que no, y que no puedo estar ahí. Pero bueno, el caso es que conseguí controlarlo, conseguí volver a entrar y ahí tenemos quizás de las fotos más llamativas del viaje. Tenemos, por ejemplo, una foto de un compañero de viaje, de Enrique, donde podemos ver encima de él cuando estaba sentado piensa que en ese sótano es un sótano dedicado un poco al diablo ¿no? y donde hay varios símbolos y varios eh, varios recuerdos de lo que podría ser pues eh, actividades quizás satánicas y hay un trono un trono además encumbrado como con calaveras y con símbolos mágicos donde pues como hace todos los turistas se sientan y se hacen la foto sin pensar nada más que hacerse la fotografía claro, el problema es que en esas fotografías aparecen cosas te digo, en el caso de Enrique aparece como una especie de ...nebulosa, extraña sobre su cabeza... ...pero quizás la foto más eh, curiosa de todas... ...es la que le tomaron a mi hija... ...estando sentada en ese trono... ...es una foto de estas que se hacen ahora... ...que están de moda con movimiento... ...y de pronto por el lado, eh, por el lado derecho de la fotografía... Eh, ...sube como una especie de bola blanca... ...de luz extraña que desaparece uh -huh. por la parte superior... ...y que no tiene explicación alguna... ...de hecho la persona que tomó la foto... Estuvo luego contrarrestando con otros compañeros. Si alguien en aquel momento había hecho alguna cosa, no, no había explicación posible aquella foto. Desde luego, yo te digo, es uno de los lugares donde peor le he pasado del viaje. O sea, donde realmente había más energías, más concentradas y, y, y más negativas, probablemente. Algunos seguramente se sorprende cuando tú dices, lo pasé muy mal y sin embargo viviste eh, y experimentaste una serie de fenómenos eh, eh, que no son habituales. Eh. Es eh, pasarlo mal y pasarlo bien a la vez, ¿no? Bueno, eh, a ver, hay lugares donde puedo experimentarlos y sin embargo no lo paso mal sí. porque quizás los, lo que hay ahí no es negativo. El problema es cuando lo que hay ahí es negativo y además no me lo espero. Porque si me lo espero y voy prevenida, ya voy con lo que llamaríamos eh, los puntos quizás de, de sensibilidad, lo que llamaría el tercer ojo quizás lo, los hindús, pues ya hago todo un proceso para ir bloqueada, para no sentir todo eso, al menos no con la fuerza que el lugar emana. ¿no? El problema es cuando no me lo espero y voy tan happy, tan tranquila, mm entra allí como alicia en el país de las maravillas claro <risa> eh, el hostión para ser claros que, que esa energía te da el golpe que te, que, que te genera y el malestar que te genera es, es tremendo y se siente también algo parecido en un lugar que es tan hermoso como tétrico las catacumbas en de Praga bueno piensa que es uno de los lugares donde más actividad paranormal hemos conseguido registrar ahí sí que entramos un grupo limitado de 15 personas es el máximo que te autorizan a entrar ...entramos con todos los aparatos paranormales... ...ahí nos dejaron bajar con todo nuestro equipo... Y hay que decir, eh, bueno, el Melmeter, eh estuvo todo, casi todo el recorrido al rojo vivo, o sea, no dejaba de dispararse continuamente en un sitio que no deja de ser un sótano profundo a más de 10 o, o incluso más metros de profundidad con respecto a la ciudad, donde no hay ningún tipo de toma eléctrica ni nada que pueda activar el, la fenomenología en este sentido, ¿no? Pero también fue muy curioso ver cómo la Spirit Box, en algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, donde había habido prisioneros en su momento, porque eso también fue utilizado como refugio durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, era curioso ver cómo la Spirit Box se disparaba y nos contestaba en diferentes idiomas, cosa que también fue realmente sorprendente. No solamente en el idioma original, porque lógicamente el guía pues ya intentaba hacernos el traductor Y, y preguntar en el idioma original del lugar, sino que también nos contestaban en inglés, en español o incluso en francés, cosa que no dejó de sorprenderme, que quizás también entronca un poco con esa tradición que dice que cuando estamos en el más allá no hay una lengua, no hay un idioma, que los fantasmas no tienen una lengua única, sino que son capaces de responder en cualquier idioma, en cualquier dialecto. Bueno, eso es una cosa que quizás hasta que no nos muramos lo podremos comprobar. Desde luego. Desde que no, pero pero, pero, pero bueno, sí, desde luego. Eh, también otro de los lugares que visitáis y en los que estuvisteis y en los que también vivisteis fenómenos extraños es el campo de Terefín. Bueno, ahí más que fenómenos extraños, te diría que en cualquier campo de concentración, lógicamente, eh, lo que queda pues es muy duro, ¿no? es, son sensaciones muy fuertes, son ambientes muy pesados, que incluso a gente que se considera pues una, un canto rodado, como dice Lorenzo, ¿no? eh, también incluso a él eh, le afectaron, y, y él me decía, mira que yo no suelo sentir nada, no soy sensitivo como tú, sin embargo, tengo que reconocer que algunas de las estancias en las que he entrado Eh, me he puesto malo, o sea, he sentido realmente algo negativo, algo pesado, algo duro quizás de, de sentir, ¿no? Y es que son lugares, lógicamente, como nos podemos imaginar, donde pues, ha habido muchos sucesos, donde mucha tristeza y mucho dolor se acumula y durante muchos años Y bueno, lo recorrimos entero. Estuvimos desde pues la zona de las duchas, eh, lo que eran las habitaciones. Y fíjate que uno de los lugares que tanto yo como Lorenzo entramos y sentimos quizás peores vibraciones fue lo que era una antigua sala de interrogatorios. Allí tengo que reconocer que me costó estar dentro de esa habitación. ¿Sí? Sí, sí, las situaciones que intensas. Fue, ¿Y qué, qué fue lo que sentiste? Bueno, eh, lo que te digo, hay, hay habitaciones donde no te gusta lo que notas, pero bueno, es más liviano. En el caso de esa habitación, la, la sensación era realmente muy intensa, era una sensación de negatividad, de dolor enorme, y costaba estar ahí eh, mucho rato, sinceramente. Desde luego, la verdad es que, y, y también esto es importante que se sepa, ¿eh? la gente puede viajar por con vosotros, eh, vivir esta serie de experiencias, porque eh, los viajes que hacéis y que organizáis... Eh, tienen esta característica, son viajes que además son experiencias y que se pueden bueno, vivir este tipo de experiencias. Claro, yo siempre digo que viajar con nosotros no es únicamente viajar, no es únicamente aprender la historia de un lugar que solo lo puede hacer cualquier guía. Viajar con nosotros, nosotros siempre decimos que es vivir una experiencia, no que es algo diferente, que lo que proponemos es eso justamente, que vivan con nosotros y que experimenten con nosotros eh, esa otra cara de los países. Solemos sí. viajar con las máquinas, solemos además eh, ...pues intentar dentro de, la, de los viajes... ...concertar esas visitas quizás más extrañas... ...por ejemplo en el caso de Praga... ...pues también visitamos por ejemplo... ...el cementerio del psiquiátrico... ...de enfermos mentales de Bochnik... Eh, ...un lugar tétrico donde los haya, un lugar donde la gente la enterraban prácticamente a paladas, sin ni tan siquiera lápidas, donde además se enterraban también los asesinos, un lugar donde también fuimos con las máquinas y donde también, lógicamente, obtuvimos resultados. Eh, lugares pues como las catacumbas o el cementerio, son lugares donde abundan los orbes, cuando entonces grabaciones de vídeo se suelen grabar fenómenos extraños que son de muy difícil explicación. Y luego también la gente se preguntará y lo comentamos, ¿no? Pero es que Digamos que es una de las visitas eh, que tiene, que no suena más conocida eh, el destino, pero ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se vive cuando se está en un lugar con tanta historia, tantísima historia y tanta ética en algunos casos, como el castillo de Elizabeth Pazoli, en el que estuviste también? Bueno, yo creo que ese castillo, desgraciadamente eh, en pie queda poco de él, queda pues, una de las mazmorras donde ella torturaba a las chicas, ¿no?, Pero eso es verdad que da pena cuando ves que un castillo de estos ya no queda tanta estructura en pie. Sin embargo, la historia, bueno, para aquellos que no la conozcan, la explicaré brevemente. Es una historia apasionante, es un fascículo de la historia de la República Checa increíblemente eh, gore, en cierta manera. ¿no? Mm. Era una mujer de la alta sociedad, una mujer que tenía sirvientas y que un buen día descubrió, al golpear a una tras realizarle un peinado que no le gustaba, Que, eh, ...que la sangre que brotó de su cara, sobre su mano... ...le dio a ella la sensación que le hacía rejuvenecer la piel... ...ese fue el principio de una auténtica barbarie... ...en la que murieron más de 600 jóvenes... ...dejando prácticamente al condado sin jóvenes... ...sin chicas, eh, sin mozas... ...vamos, porque las mató prácticamente todas... ...las contrataba, las llevaba al castillo... ...los familiares estaban contentos porque decía... ...que bien, mi hija se ha colocado, la mantendrán... ...es una vida para ella... ...bueno, pues no sabían que lo que hacían era entregarla a la muerte... ...porque esta mujer en cuanto llegaba... ...las, eh, las colgaba, las hacía desangrar para bañarse en su sangre... ...o sea, tremendo, realmente horrible, ¿no? ¿Cuándo acabó este calvario? Pues cuando uno de sus sirvientes hartos de, esa, de, esa, de esas auténticas barbaridades... ...que hacía esta mujer decidió secuestrar a una noble... ...y hacerla pasar por una de estas chicas del pueblo llano... ...que ocurrió que cuando Elizabeth la asesinó como a todo el resto pues bueno, se puso a toda la nobleza en contra y ahí sí que fue ajusticiada. Pero fíjate que precisamente por su condición social no podía ser ejecutada, no podía ser castigada con la muerte, ni tan siquiera presa al uso. El castigo, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Pues la encerraron, la emparedaron eh, hasta el fin de sus días eh, entre cuatro paredes, sin ninguna ventana, sin ninguna puerta, solo con una pequeña abertura por donde le pasaban la comida. De hecho, la mujer murió de enfermedades, de llagas y de diversas dolencias porque ahí no había ni doctor, ni luz natural, ni ¿Eh? nada. Es que eso habitación. sí es una cárcel, ¿eh? es una muerte en vida. Eh, sí, pero es una muerte en vida propia de aquella época donde sí, sí, a una noble sí. no se la podía justiciar. Claro, claro. O sea, que no sé qué es peor, si que es no, esto. esto no sé si es peor o no, pero no es bueno, desde luego que no. ¿eh? <risa> no, sea... no es nada. <risa> por cierto, eh, hemos eh, hablado de este viaje a República Chica, pero ya estáis preparando otros. Eh, ¿A dónde os vais eh, en el futuro? ¿Qué planes? Y espacio espaciomisterio.com, ahí tienen toda la información, la gente, ¿no? Ahí tienen todo. Pero bueno, os voy a comentar por un poco por encima porque ya tenemos claro el planning de todo el año y así aquellos que quieran ya pueden irse planificando. Eh Ahora en breve tendremos una ruta celta eh, que pueden consultar en la red, está si no me equivoco está a finales de noviembre. Tenemos en octubre, eh, 5 y 6 de octubre, el Congreso de Misterio en Toledo con ruta mágica nocturna por Toledo para aquellos que quieren acompañarnos. Tenemos, como no, eh, y además estarás tú como ponente y un poco como director de orquesta, ¿no?, Vamos a tener también, eh, por ejemplo, el Congreso de Templarios y Masonería, un congreso que se realizará el 16 y 17 de noviembre en Madrid, en el Hotel Media Barajas, donde, por ejemplo, estarás tú, pues, eh, un poco de director de orquesta, pero bueno, como, como, como hemos comentado alguna vez, con autores de la talla de, por ejemplo, José Luis Corral, un personaje único y, bueno, y conocidísimo, yo creo, de nuestros oyentes, o también con, con la colaboración de, de grandes historiadores, como es Juan José Sánchez, Oro o Margarita Torres, bueno, muchísimos ponentes que van a hacer yo creo que las delicias del público al que le gusten los temas de templarios y masones, ¿no? Y, y además eh, has mencionado a Margarita Torres es la descubridora del grial de León y un historiador tan importante todo el mundo uno de los grandes medievalistas de España de toda España y de todo el mundo como José Luis Corral y va a estar también mucha gente de la Rosa de los Vientos como Juan José Ensezoro y Servidor. Eh, la, la cita el 16 y 17 y recordamos la página web en donde pueden encontrar información sobre estos congresos sobre los viajes y sobre prácticamente todo. Eh, Espacio Misterio En .com, efectivamente y bueno vamos a hacer un pequeño adelanto, vamos a hacer un pequeño Una tenía filtración De los próximos viajes Porque hemos anunciado los congresos y la ruta Pero vamos a seguir haciendo viajes ¿Cuál es el próximo viaje? Pues el próximo viaje va a ser para fin de año a Grecia y van a ir de acompañantes eh, eh, Josep Guijarro y Miguel Pedrero, eh, una pareja increíble de guías que van a hacer las delicias de aquellos que les apetezca conocer pues esa cara histórica pero a la vez mágica de Grecia eh, lugares, pues por ejemplo, como, como puede ser Atenas con el Partenón lugares tan mágicos y tan increíbles como puede ser, por ejemplo el Oráculo de Feso eh, lugares increíbles que yo creo que vale la pena que para aquellos que no lo conozcan o que les apetezca conocerlo de otra forma pues eh, es maravilloso, ¿no?, Grecia en, en Navidades. Y después eh, comentaremos semana a semana aquí en los ecos del Pasado contigo, Laura, muchos eh, de esos sitios, eh, muchos de esos eh, congresos, eh, muchas eh, citas eh, que hay en las próximas semanas, en los próximos meses. No vais a parar y vamos a hacer que nuestros oyentes estén en todo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que, la verdad es que en el fondo nos encanta además que nos acompañen, nos encanta disfrutar con ellos, conocer sus inquietudes y, y como tú sabes, pues todos estos viajes además tienen esa parte, ¿no? Eh, de experimento, de conferencias a veces, de hablar eh, cara a cara, debatir sobre temas de misterio, que bueno, que la verdad es que nos enriquece a todos, yo creo. Laura Falcolara, presidente de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, por estar con nosotros al comienzo de esta temporada, una nueva temporada, un nuevo curso que será muy, muy viajero y muchas eh, cosas interesantes que comentaremos aquí contigo. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos.